Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Estímate. Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invitamos a estimarte. En este segundo episodio estaré conversando sobre una pregunta muy importante a la hora de hablar sobre la autoestima. Y esa pregunta es, ¿qué es la autoestima? Para responder esta pregunta voy a compartir contigo el punto de vista de distintos autores que he leído, que he estudiado sobre la ¿Cuál es la definición de esta palabra tan importante y de esta palabra por la cual es que se ha creado este podcast? Vamos a iniciar con Silvia Congos, que ella es autora del libro Autoestima Automática, un libro que recomendé en mi podcast Vivir en Armonía y que el resumen de ese libro está en el podcast Un libro para vivir. Ella comienza iniciando, si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que te mereces. Para esta autora, la autoestima es una experiencia que condiciona a las personas a la hora de enfrentarse con su entorno y también en la manera en que las personas se relacionan con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes una autoestima fuerte, cuando tú te valoras, las experiencias que vivas las dificultades, las pruebas, los retos, los momentos buenos, los no tan buenos, tú los vas a vivir de una manera diferente. Tú sientes que tú puedes enfrentar los retos y que incluso no te dejas paralizar por ellos. No te dejas paralizar por ellos. Lo contrario a cuando no tienes una buena autoestima, donde tú puedes entender que el panorama está gris, que la ruta que tú caminas es una cuesta muy inclinada, que siempre estás llena o lleno de dudas, de inseguridades, de miedos, donde siempre hay comparaciones, sentimientos de inferioridad y una serie de fantasmas que te llegan a bloquearte, que te llevan a paralizarte y que incluso puedan llevarte a renunciar a tus sueños y a tus Anhelos. Y fíjate que aquí ella nos está hablando de que la autoestima es una experiencia donde dependiendo que tanta autoestima tú tengas, será la manera en que esto va a determinar la manera en que tú te relaciones con tus experiencias. Cuando te sientas una persona que vale, que se merece una vida increíble, pues sea que no sea tan buena la experiencia o sea que vengan retos Tú vas a buscar la manera de enfrentarlos, de superarlos, de salir adelante, de incluso identificar aquellas cosas que no están en tu control, que se salen de tus manos y que simplemente algunos de ellas hay que dejarlas pasar y hay que dejarlas ir. Nathaniel Branden, que es el autor del libro Los seis pilares de la autoestima, uno de mis libros favoritos sobre autoestima que también yo leí completo y yo les hice un resumen de ese libro y lo pueden encontrar en el podcast. Escucha este episodio completo suscribiéndote a Sasuke.network.